y permite que con cada inhalar y exhalar se tranquilice todo tu existir. Vas a iniciar ahora este viaje para conectarte con el verdadero poder, la presencia y el poder de YO SOY. La presencia YO SOY es la inteligencia que controla y ordena todas las cosas. Cuando tú hablas en el nombre, poder y autoridad del gran YO SOY, estás soltando energías sin límites para que se cumplan todos tus deseos. ¿Por qué entonces seguir permitiendo que la duda y el temor te acosen? Yo soy es la puerta abierta de la opulencia de Dios, esperando para derramarse en salud, bendiciones y prosperidad. Atrévete a ser, a sentir y a utilizar esta magna autoridad de Dios en cada uno. Cuando tú reconoces y aceptas plenamente el Yo Soy como la magna presencia de Dios en ti en acción, habrás tomado uno de los mayores pasos hacia la liberación. Nada oculto que no me sea revelado. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado y presente. Su causa, su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable. Yo soy dueño de mi propio mundo. Yo soy la victoriosa inteligencia que lo gobierna. Yo le ordeno a esta gran, radiante e inteligente energía de Dios que entre a mi mundo. Le ordeno que me traiga la opulencia de Dios hecha visible a mis manos y para mi uso. Le ordeno que cree toda la perfección. presencia de esta energía alerta y radiante que surge a través de mi mente y mi cuerpo disolviendo todo lo que sea diferente a ella misma yo me planto para siempre en esta energía alerta radiante y disfruto para siempre Yo soy la inmensa energía electrónica que fluye, que renueva, que llena cada célula de mi mente y mi cuerpo ya, en este mismo momento. Yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible que repele todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme. Yo soy la perfección de mi mundo y esta es autosostenida. Yo soy la inteligencia protectora omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Yo soy la perfecta actividad de cada órgano y célula de mi cuerpo. Yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy. Yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente. Yo soy la guardia invencible establecida y sostenida en mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi mundo y mis asuntos. Yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante este día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. Yo soy la pura inspiración. Soy la luz pura en acción y Yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. Por el poder del círculo electrónico que yo he creado en contorno mío, no puedo ser afectado ya por dudas y temores. Yo tomo gozoso el centro de mí. Yo soy Y piso resueltamente cualquiera de las altas esferas en que yo quisiera entrar. Y conservo la clara y perfecta memoria de mis actividades ahí. Yo soy la suprema e inteligente actividad de mi mente y mi corazón. Esta presencia, yo soy, ahora permanece invocada por toda condición exterior perturbadora. Serenamente pliego mis alas y moro en la acción perfecta de la ley divina en la justicia de mi ser. Ordenando que todo en mi círculo aparezca en perfecto orden divino. Yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar, atravesar y trascender toda experiencia, cualquiera que sea. Y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy. Yo soy el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo. Yo soy el maestro interior gobernando y controlando todos mis procesos de pensamiento. En la perfección de Cristo, íntegramente, como yo deseo que sean. Yo soy el milagro y yo soy la presencia precisando su manifestación a través del amor divino, sabiduría y poder. Yo soy la presencia activa trayendo dinero a mis manos y dándole un uso. Yo Soy, yo soy, yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios Yo soy la presencia del perdón en la mente y el corazón de cada uno de los hijos de Dios Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy la presencia pensando a través de esta mente y de este cuerpo. Yo soy la presencia guardiana que consume al instante todo lo que pretenda perturbarme. Yo soy la presencia visible de aquellos llamados ascendidos maestros que deseo ver aparecer aquí ante mí y cuya asistencia invoco. Cuando por fin comprendas que la presencia de los maestros no es otra cosa que tu propia conciencia más adelantada, Entonces vas a sentir las grandes posibilidades a tu alcance. Ya sea que te dirijas a Dios directamente, a uno de los Ascendidos Maestros de Luz o a tu propio Yo Soy, en realidad no hay diferencia, porque todos somos uno solo. Debes en todo momento recordar que no importa que hayas cometido errores. Dios jamás critica ni condena, sino que en cada tropiezo dice dulce y amorosamente, levántate hijo y comienza de nuevo. Continúa ensayando hasta que logres la verdadera victoria y la libertad de tu dominio divino. Experiencias desagradables, las pérdidas o cualquier imperfección que haya ocurrido en tu vida no deben jamás ser abrazadas y mantenidas en el presente. Ya pasaron. Olvida y perdona. El dar y perdonar es divino. Soy un ser de fuego violeta Y la llama violeta del perdón Abraza todo mi ser Te mando la plenitud de mi amor divino Para bendecirte Y para que prosperes No hay sino un amor actuando una inteligencia poder y sustancia en cada individuo y eso es Dios que tengas un bendecido existir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 love that go that go up and that one go up and and got that go me that go that that and be a and go and go and be go down and be a Godang pian gotakwa Godang pian gotakwa Godang pian gotakwa Godang pian gotakwa Godang pian gotakwa Godang pian godaviya gotadu and be a go up and be go up and go and be go and go godan priya gotam godan priya gotam godan priya gotam godan priya gotam godan priya gotam godan priya gotam godan priya que pian co tan doi, You gora priya gotam goda priya gotam Thank yeah. you. Libre de tóxicos Libre de tóxicos Libre de vanidades de tóxicos, Libre de vanidades Un mundo libre de, tóxicos, de, tóxicos, libre de mundo libre de guerras Libre de tóxicos Let's go. La palabra es parábola y vuela como las cárgolas La palabra es la bala directa a vuestras mandíbulas La plaga que se propaga como el ébola La flecha colocada en el arco del Legolas No me llaméis hijo pródigo, pues soy el hijo prodigio Los hackers buscan mi código, jamás darán con el válido En este mundo tan rápido, vosotros cojos e inválidos Flojos y pálidos, de materia gris, yo soy la luz del vampiro El fuego ante el escorpión, soy el secreto escondido en papiro Soy la inyección que paraliza en sins Igual que a estatuas de piedra, yo soy el que trae esa mierda Que os hace decir Mierda. Soy el extraño muchacho que rompe el músculo en tu pecho La grieta de tu techo transformó dichos en hechos Y así penetro en ti como este aire que respiras Soy el rumor entre esquinas y avenidas Soy el ruido del silencio, soy la sombra en tu salón Soy Vesubio en tu Pompeya si tu intención es traición Soy el antiguo proverbio, tu remedio y perdición El chico con insomnio que da vueltas en su habitación Soy quien removió las sucias aguas del hip hop El ladrón 41, la noche número 1002 Soy el 13 de tu martes, soy el as en el descarte Soy tu adiós, soy inquebrantable como tu estúpida fe dios soy el sonido del oprimido la voz del enemigo de ese verbo imperativo soy el mal sabor del amor no correspondido el gladiador que dejó al emperador vencido soy el elegido para construir palacios soy otro tiempo soy otro espacio otro con virtudes y vicios vividos de espacio que con un micro bajo el brazo nació necio soy el precio a pagar por quererlo todo la mirada sospechosa que se ha transformado en robo soy la perfección de un cubo de Rubik uh -huh. el sentido de una película de Stanley Kubrick, soy el universo que el verso resucitó, soy el que no cayó, jamás cayó y nunca creyó soy aquel que siempre vio que algo ganó cuando perdió, como Mazinger Saddle siempre fuerte así soy yo tranqui, hay que mostrarse, sin complicarse sin enfadarse, dando margen a equivocarse comportarse, tipos no pueden superarse sin esforzarse, prefieren conformarse y eso es engañarse tranqui, si puede hacerse, no hay que pararse es conocerse, jamás rendirse no limitarse, muchos para ganarse el respeto juegan a odiarse, ya es esconderse Y eso es engañarse Tan, tan, tan importante es el ser estar Que todos quieren ser, que todos quieren estar Pero si alguien me llama, diles que no estoy Está bien, si me encuentran, diles que no soy No soy ni un vendido, ni un farsante, ni nada semejante Yo siempre doy tanto, tanto, sin hablar de cuánto, cuánto Es lo que trato de hacer cuando Mi intención en la vida es no ser Para llegar a ser, no soy, no soy un héroe A mí si sí me salvan la vida cada día Los pequeños gestos todavía se sienten Sentimientos no mienten, no soy un buen ejemplo pero tus papás me consienten aprenden a cómo decirlo para que el mundo lo entienda yo no soy Robin Hood pero el lírico tiene su leyenda no soy un bobo escapó si veo las orejas al lobo yo que era feliz con mi soldado de plomo y mi globo quería vivir como un príncipe era el sueño de cualquier gandul pero ellos tienen un palacio y sangre azul ahora me prestan atención como a un guía y así la peña sigue el rumbo que marca mi rap melodía no soy ni tan simpático ni tan antipático tormentas mentales provocan goteras en el ático tenemos el hip hop somos conscientes de que debemos algo y que tú eres alguien y que yo no soy quien te dice lo que tienes que hacer no soy ningún padre cuido de mis compadres yo seré el perro que les ladre no soy tu enemigo ni me creo el ombligo del mundo yo llegué primero y al segundo me pasé mi testigo en memoria de los que están en el andamio y tienen vértigo los que recogen trigo los que pasan frío y buscan abrigo saben que todo tiene su castigo y su premio su humor y su mal genio su minuto y su milenio dime con quién andas y te diré quién eres dame paz y respeto si puedes y te diré cómo eres las apariencias engañan la calle y los espejos escupen la verdad sin escrúpulos desde todos los ángulos podría decir que dos y dos son cinco y mucha peña lo creería pero perdería credibilidad yo no pongo mi reputación en juego solo un gesto sincero ante el micro de acero rap porque sí pero un tranqui hay que mostrarse sin complicarse sin enfadarse dando margen a equivocarse comportarse tipos no pueden superarse sin esforzarse prefieren conformarse y eso es engañarse tranqui si puede hacerse no hay que pararse es conocerse jamás rendirse no limitarse muchos para ganar Osionar, el respeto juegan a odiarse ya a esconderse Y eso es engañarse Ajá, uh -huh. sí Suena bien, lírico Te lo pone ahí, ¿qué pasa Nacho? Alicante, Zaragoza Viste a verme ah. ah, sí. La ciudad nunca duerme uh -huh. Poesía difusa yeah. Tú mismo, oye no ¿no sabes Tú mismo, ser o no ser Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas Ayer estuve muerto y hoy vivo Miren, miren guayo Aquel cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió, La voz de la experiencia con potencia regreso Les Miren, miren guayo Aquel cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió, La voz de la experiencia con potencia regreso ¡Listende! Mi pensar y represento Día a día tengo a todo el mundo más atento Día a día tratan de quedarse con mi asiento Pero día a día sé que sigo siendo el más violento Porque los violentos somos los que arrebatamos El reino de los cielos donde nunca nos tiramos Los que creamos música madura y expresamos Lo necesario para que aprendamos y que escamos Listen up kid, sabes que lo que traigo es action Mirando bien atento cuál es tu reaction Come and say now, no solo por la satisfacción Sino por la batalla contra la destructión Rock La risita, cita Que se burla del mensaje que te agita y Así que dime, dime antes que opinés Canta algo que no solamente rime, rime uh. Raperito que ya acabas de nacer uh. Que es lo que pasa que no te puede entender uh. Que por el lado A quieres aconsejar uh. Y por el lado B quieres asesinar Niño funny, canta solamente por la fama y por el money Aprende de mi lírica masticable como el al Alimenticio como ese real del tigretoni Y agradable como el honey Se averigua por ti mismo Tal que daban por muerto o ha subido del abismo Como sucede siempre, aunque muchos no quieran Regreso como el zorro cuando menos se lo esperan Ok a Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control Un poco más abajo el pequeño Lucifer Seduce a los humanos vestido de mujer La llaman libertad, otros democracia Vestida de justicia, oculta su falacia Tiene convencida a toda la población Mensajera de la paz a la que llaman religión Pero ella quiere guerra celebra cada muerte Matan en su nombre y tienen nombres diferentes Siempre disfrazada porque es inteligente Tiene todos los medios, ella elige al presidente Fieles y Los le llevan de comer Sufrimiento humano a cambio de poder A todos los niveles se ven sus artes crueles Maltratan animales, niños y mujeres Suena M16, AK-47 Suena 22, suena Mach-11 Suena antipersona, suena carro bomba Suena chin chin brindan en la sombra Estas entidades dirigen el planeta Sufrimiento humano es lo que les alimenta Fuertes por la guerra, fuertes por la droga Todos son ofrendas a la misma señora macho esto no para Esto no para, esto no para porque nadie lo para Y si nadie lo para esto, no para, esto no para, esto no para porque nadie se para Y si nadie se para, esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para Y si nadie lo para, nadie dice nada Prepara, depara, la que se prepara Nadie dice nada, todo está mañado Otro ladrón sale riendo del juzgado Son todos amigos, chupan del estado Nadie los controla y son crimen organizado Viajan con millones, campan a sus anchas hacen la ley a la medida de su trampa, políticos cleptómanos rigen los países, pueblo cocainómano no mete las narices pueblo traicionado, sordo por el ruido, pueblo desquiciado porque no hay un objetivo, no hay buenos ejemplos reina la ignorancia, caldo de cultivo para la intolerancia pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados, si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, que ley, que juez no protege de los políticos, es la ley para el hijo del juez, pues la ley para el hijo del rey, huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero, mas todo cambiará de forma brusca, si dos o más personas se juntan por una causa justa, corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución, porque macho esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para, y si nadie lo para, esto no para, Esto no para porque nadie se para y si nadie se para esto no para esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para nadie dice nada prepárate para -la, la que se prepara si tienes frío fuédete <tose> está cansado de esperar fuédete Esto va más allá de tu juego de rimar, ¿cuál será la forma de hacerte ver que trato de derribar el domo que encierra a nuestro ser? No le voy a dar un sermón no soy solo un mormón, tengo religión, se llama hip hop, no murmure por teclados, voy a lavarle la boca con jabón, seré la bomba nuclear de Japón, mi arpón ya está en posición, apunta en dirección al Vaticano, EMT, antes de juzgar la que batimos, escúchanos, estaban apagados para despertarlos, es que rapeamos disiparon nuestro ruido, los señores del silencio, y quedaron confundidos con firmes nervivos, los sentencio a que escuchen lo que digo, no me interesa si le agrada o no, son sagradas las palabras que suelto yo, porque no soy solo un cuerpo, soy un semidio, tan solo porque se me dio la reverenda, gana de serlo, deberé, de mandarle a ser los deberes a su poder, no, no seré breve, enloqueceré, enloqueceré, con dos H yo derretiré, ice verés en H2O, las transformaré, lo beberé desde la punta del Everest, me real los dioses, me parece ridículo. Pondremos a prueba su título, nos pondré a probar mis testículos. Habrá testigos sacando cálculo de cuánto les dolió el culo. Por las ondas sonoras que acaba de emanar mi voz. De onda señora le regaló un beatbox dentro de la parroquia del señor. Para que retumbe mejor, no ataco de traición. Voy de frente, me mandó de cabeza como la primera vez que vine al mundo dentro de esa habitación o empezó con una señora teniendo una contracción hasta que finalmente me ayudó con el último empujón rasguñaba y bataleaba mientras mal viajaba recordando mi vida anterior luego crecí y perdí esa información gracias a este mundo gobernado y diseñado para nuestra formación gracias a la vida misma guardo el recuerdo en el interior de mi subconsciente y lo digo sin ningún temor el tema del día del juicio tendrá de bombo trape black de y si chabón que esperabas en una canción yo no soy de coración podría convencerte rápido si lo querría y lo lograría pero de qué serviría un guerrero con la sangre fría no gracias yo prefiero que me sigan hermanos humanos con la sangre hervida no es por el coeficiente con espíritu es más que suficiente no es que baje el nivel gente ahora estoy en ondas sonoras diferentes es hora de que sepas de que esto no se lo escucha se lo siente yo no trato de ser nada luchando por la existencia misma siendo transparente no ve janela entre y sí. entre paréntesis mis dientes están transparentes y desgastados tanto ha sido no, que escupí pero usted no se imaginaría todo lo que entendí en esa media hora de muerte volví para dejar de drogar me preferí dejar de ser un jugador y transformarme en referee ahora me dedico a drogarle la mente a msys a uno les pegan bien y otros se malviajan con mi free sea lo que me referí con la velocidad del corre camino salgo mi mic mientras corro sobre la cuerda floja del destino con El mic, mic ni el mejor Ferrari podría igualar algo así No te agrada, perdóname, pero para ser un mogul no nací No puedo no aferrar mi voz a la base casi Nunca pienso qué decir, porque la verdad está dentro de mí Templo tan solo la dejo salir Este pendejo aflojar y yo no me pienso ir Llevo ya que dar, muchos dan que hablar y dejan que desear Pero en su secuencia estúpida yo no me pienso redar Es estupendo saberlo y poderlo así Y así a mil en la cara mirar y poder A expresar Voy viajando en el expreso polar Por última parada el polo norte El pequeño Santa Claus me pidió Que para los regalo aporte mi parte Y no se me ocurrió mejor idea Que regalarle esta carta en la que le decía Que yo sabía que no existía Que a los 5 años me había cagado el FLA mi madre Ahí entendí que inconscientemente Acababa de explicarme que yo era santo Claus Y debía regalarle esta poesía a los niños Para el 24 alegrarles Pero carajo solo no puedo El mundo es grande Es demasiado trabajo Deberé esforzarme Por suerte hay gente Que no se cansa de juzgarme Les agrada criticar Yo les enseñaré a odiarme, saldrán cuernos en su frente de tanto pensarme No se dan cuenta lo que narro, serán los venados que arrastren mi carro Los regalos están envueltos, deben de entregarlos Ven a dos cuadras, se nota la niebla se está acercando Y no es el humo del cigarro, es mi vibra positiva que está llegando Quiera o no quiera, superas a esta temblan Deseo invocar a la presencia divina, a la esencia de vida Que dio nacer al ser que hoy día camina por los prados El oráculo durante adicta el paso a seguir en estos tiempos de grandes cambios Creo que algo nos guía, algo nos habla, alguien nos mira desagua al guardián de la sabia al ver que somos un reflejo y paradigma Pero calma, al alma Alaba la llama cada vez que el sol y la luna rieguen luz Tus pensamientos son los que decretan la abundancia Piensa en el sabio silencio Las horas solo son las olas que devora el tiempo En rezos para los dioses no sé lo que somos Solo sé que lo que me rodea es energía vital del aire Y todos vamos hacia dónde aprendes lo que Dios crea Lo que quieres con reactivación de la marea verbal Que asomo por la ventana universal Que abduce el sistema solar de galaxias Que solo colman la infinita magia que a que nos llama hacia el nirvana cada mañana inhalando y exhalando prana lentamente lentamente Reconecta los sentidos y los hijos de la luz adentran hacia el núcleo del que provenimos El éter que ya fuimos Se meten los escritos Que decretamos a los sabios ascendidos Reconecta los sentidos y los hijos de la luz Se adentran hacia el núcleo del que provenimos El éter que ya fuimos Se meten los escritos Que decretamos a los sabios ascendidos La indiferencia es un placebo Tan efímero como los campos de hielo Si es que no los protegemos Hace más de mil años lo dijeron, los abuelos lo escribieron y ahora que lo vemos no creemos, no. Para decir después que ellos lo eligieron, para decir después que ellos no pudieron. Bendita causalidad transforma egoísmo en libertad, traje la semilla para sembrar una vida de felicidad. Yo soy la presencia sagrada del amor y baño planeta tierra con el encanto de la risa, la magia y su sabor. Yo soy la propia manifestación de la perfección y deshago la ilusión del ego con el poder del amor. Soy la fuente inagotable de protección Yo soy la paz, soy el planeta y su liberación Revolución interior, general gen que reconecto hoy Yo soy la fe y la fuerza, la voluntad y la inspiración Reconecta los sentidos y sí, los hijos de la luz adentran hacia el núcleo del que provenimos El éter que ya fuimos Se meten los escritos Que decretamos a los sabios ascendidos Reconecta los sentidos y sí, los hijos de la luz se adentran hacia el núcleo del que provenimos de ter que ya fuimos se meten los escritos que decretamos a los sabios ascendidos es fácil olvidar el porqué aquí estamos aún es más fácil olvidar hasta el cómo respiramos Es fácil discutir y no hacerse cargo De lo que pensamos, un de lo que hablamos Es fácil reclamar y no hacerse cargo De lo que comemos, de lo que desechamos Energía vital, pranayama, te alabamos Estamos en tiempos de luz Donde la oscuridad más asoma Ahora tómalo, toma Cuando el espíritu recobra Coma, mi interior borra Cáscaras, imágenes, ilusiones Corra, libera mi corazón Padre, sol, baile, aire sagrado Hay que no olvidar Esta sagrada dada cala misa pra na manada de misan, tuario interior Diosana decreto Yo soy el poder de la pureza, iluminando mi pasado, mi presente y mi futuro. Yo soy la ley del amor, manifestándose en perfecto equilibrio y armonía. Puro y claro, no dudo, hermanos, de nuestras capacidades. Aclaro nudos vagos a base de alegría en estos días. Abandono pautas o hábitos poco saludables para mi persona, para esta zona. Mi espíritu pránico, hoy con el sol se asoma. Sé impecable con tus palabras, puedes hablar, ¿qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo, pueden crear el sueño más bello o destruir todo